Bueno, Cintia, eh, situaciones que están pasando ahora, por ejemplo, en la, en la legislatura provincial, donde estamos ahora afuera, hace un ratito el movimiento de inquilinos vino a presentar una nota para pedirle uh -huh. intervención a la legislatura por una cuestión que están pasando los inquilinos y las inquilinas que tienen que ver con eh, no poder alquilar cuando tenés hijos o cuando tenés mascotas. Le piden a la, a este, a la legislatura... que intervenga y que eh, impulse un programa de alquiler social similar a lo que pasa a nivel nacional, pero que lo hagan a nivel local. Hablamos con César Gatica, eh, que nos contó la presentación que hizo, pero también hizo una hizo una consideración de lo que pasa hoy con los alquileres y la nueva ley de alquileres con las modificaciones que se, que se aprobaron hace poquito. Uh -huh. Si les parece, escuchamos Dale. a César Gatica. que es un gran problema dentro de la provincia de La Pampa, porque en otros lugares como el AMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario eh, esto no sucede pero que es el alquiler sin chicos o sin mascotas muchas veces pero bueno, en este caso el alquiler sin chicos que es obvio que nosotros no podemos dar en adopción a nuestros hijos, hijas o menores a cargo por, por simplemente de querer acceder a una vivienda hay viviendas que te dicen de dos o tres dormitorios y hasta con un hijo o sea, pero ¿por qué? y Y la falacia que utiliza el mercado inmobiliario es que eh, si tenés hijo destruyen la cosa y si te quiero desalojar después no, no te puedo sacar porque tenés hijo, lo cual es mentira. Este, no tiene nada que ver una cosa con la otra y en caso de que suceda algo se pueden ejecutar las garantías o como manifiesta la nueva ley nacional de alquileres 27.551 en su artículo 13, el seguro de caución que nadie lo está implementando. También lo que pedimos en la nota... es que simplemente el Programa Nacional de Alquiler Social, ya que la Pampa diera esa ley, ¿por qué no se crea un programa provincial de alquiler social? Cosa que la gente pueda acceder de forma más justa a una vivienda en alquiler y así garantizar el acceso a la vivienda digna, que lamentablemente en nuestra provincia somos más de 30.000 inquilinos y no se está dando, ¿por qué? Porque los propietarios lo ven como un negocio y los inquilinos como una necesidad, entonces juegan con la necesidad de la gente y así caemos en las trampas del mercado inmobiliario. ¿no? Por eso estamos pidiendo que justamente los representantes del pueblo de la provincia de La Pampa y las representantes eh, intervengan en esto para que podamos alquilar de, de forma más justa. Espartaco Marina había tenido una iniciativa Eh, respecto a los alquileres, ¿podrían hablar con él, acercarse a él o algo? Sí, no, no nunca nos llamó, no, eh, la verdad que no, lo que pasa es que nosotros también vamos con otro tema que es el alquiler de las viviendas sociales, Bien. que no están canceladas, que hay una nueva modalidad que es hacerse hasta tres departamentos y alquilarlos, este, que no son departamentos, son lugares que dejan mucho que desear, pero bueno... La gente ante la necesidad alquila. Y ahí, no es, ahí hay dos factores que están fallando. Uno es el IPA, porque la ley nacional lo prohíbe a las construcciones liberadas del ámbito privado con fines lucrativos y pasa a ser un fraude al Estado y un enriquecimiento ilícito por parte de algunos adjudicatarios y adjudicatarias. Uh -huh. Y la otra, la municipalidad, obras particulares que no están controlando ese tipo de obra, lo cual puede llegar a generar eh, un gran problema si algún edificio de esos se llega a derrumbar o llega a tener algún problema. Robemos a Dios que, que no ocurra esto. Pero bueno, son otra de las cosas que, que también planteamos. Pero estamos dispuestos a escucharlo al diputado Espartaco Marina, a, a mantener un diálogo y, y que, bueno, el único interés que hay acá es que los inquilinos e inquilinas podamos alquilar de forma más justa. O sea, ¿hay casas este, sociales que no están terminadas de pagar y se alquilan? Claro, sí, sí, hay viviendas sociales que se alquilan, hay viviendas que viven los adjudicatarios, pero en el patio se hacen hasta dos o tres departamentos Bien. y son alquilados. Eh, y bueno. O sea que no se puede. Eso. No, no, por, por lo que dice la ley nacional. el 21.581 en su artículo 26 que lo venimos denunciando hace años esto no se puede, al igual que el alquiler sin chicos, el artículo 1195 del Código Civil y de Comercio dice claramente que está prohibido o sea que lo que dice es que eh, queda prohibido con, eh, excluir de un contrato de locación a personas que tengan bajo su guarda o representación incapaces o con capacidad restringida, entonces un incapaz jurídicamente puede ser un menor de edad, entonces no te puede decir no te alquilo por tener hijos, bueno esto se viene denunciando, de hecho hace cinco años un inquilino denunció Al otro día la inmobiliaria le consiguió una vivienda, fue algo muy beneficioso, más de cinco años, perdón, eh, para el, el avance en el materia del derecho de los inquilinos e inquilinas, pero después de, de que entró el gobierno de Mauricio Macri no se tomaron más denuncias, hasta en la actualidad con el gobierno de Alberto Fernández. Eh, hoy si sí tienen que alquilar un inquilino, ¿con qué ley se alquila, con qué ley se firma el contrato? La nueva ley nacional de alquileres, la 27.551. ¿En las últimas modificaciones la que se hizo? Si es, eh, hoy por ejemplo, el día de hoy sí. Si es anterior se aumenta, eh, se tienen que hacer los aumentos anuales antes de la modificación. Sí, sí. ¿Y, y, ¿Y esa ley les beneficia el inquilino? Si se implementan como venimos diciendo en su totalidad, sí. Ahora, vos te encontrás, la mayoría de los contratos no están certificados en la AFIP. Eh, el programa de alquiler social... No existe. Eh, el seguro de caución, que yo ir a una aseguradora, a contratar un seguro, pagar un seguro, en vez de tener una garantía con propiedad, una garantía con dos residuos de sueldo, etc., comprometer a alguien, tampoco se está implementando. Entonces, si no se implementa en su totalidad, no sirve. lamentablemente no sirve. Lo que pasa es que acá eh, hay una preocupación muy grande con el tema de los aumentos, obviamente, que, que es todo lo económico, pero también hay que ver el lado de seguridad social que no se está implementando. Bien. Bueno, eh, César Gatica, que es parte del movimiento de inquilinos, le está pidiendo a la legislatura una intervención y que simplemente un alquiler social, eh, algo similar a lo que pasa hmm. a nivel nacional, se haga aquí en La Pampa o en Santa Rosa, este, porque los, los propietarios no alquilan con hijos. Nosotros no es nada nuevo, no nada lo hemos nuevo. contado uh -huh. en infinidad de veces acá, cuando madres le impiden un alquiler porque tienen... más de tres hijos, ni te cuento si tenés muchos más, así que es una situación que está bueno que la, que la legislatura puede intervenir vamos a ver si hay alguna respuesta a esto. Buenísimo Mauro, gracias seguimos con este tema. Cómo no hasta luego. Hasta luego.